Buenas tardes como decíamos hemos aquí estamos en el aire ¿eh? y, y bueno pues hoy tenemos invitada a rachel que, que nos va a hablar de su experiencia personal y, y rachel es una participante del 15m que nos va a contar su aventura como comentábamos además es co compositora de la banda de una canción de, de sol ¿no? la revolución del amor de puerta del sol A ver si tenemos oportunidad de escucharla de fondo. Vamos escuchando la canción, la música por ahí, ahí en segundo plano, mientras hablamos con Rachel. Hola, Rachel. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegro de que estés por aquí. <risa> Me <Muy> alegro <risa> Estupendo. también. Estupendo. <risa> y, y bueno, cuéntame para empezar así cómo surgió la idea de, de esta canción. Pues yo llegué a Puerta del Sol, eh, estaba antes en la acampada de Badajoz. Eh, ahí encontré el Movimiento 15M con la, una pequeña acampada con muy buena onda ahí en Badajoz en la avenida de Huelva y compuse una canción con una, un chico ahí de Badajoz sí y, y fuimos a Madrid bueno, más o menos con, por la reunión de ciudades Eh, que tenía lugar el, el 3 y 4 de junio. Ajá. Y ya llegar ahí, pues, me, acampamos, claro. Sí. Y ellos y fuimos a las reuniones y después ellos volvieron y yo me quedé en sol. Ajá. Y me quedé enamoradísima de la acampada. <risa> y, y después, pues, eh, sí. ha surgido pues la idea. Tenía la idea ya, ya desde el principio, cuando llegué, escuché una, una melodía en mi cabeza que dice sí. «Puerta del sol». Puerta del Sol porque fuimos en una conga como la, la eh, acogida de la gente que llegaron de las ciudades y había una conga para <ríe> para enseñarles dónde estaba la, la reunión sí. entonces fuimos en este y me tenía la idea media y poco a poco iba surgiendo otras ideas y poco a poco se formaba la canción Ajá. y he tenido un montón de ayuda de mucha gente que me ayudaron con la letra con eh, eh, corregir digo <ríe> mi castellano sí. que claramente no le faltan cosas y sí. y bueno poco a poco tenía el coro y después la melodía uh -huh. tenía de tenía la melodía compuse con la guitarra y luego una parte de la letra metida a la otra canción que hemos compuesto yo y Luis, mi amigo de Badajoz, uh -huh. así que es, es, es una canción que se ha ido componiendo entre mucha gente muy diferente ¿Y muy porque, por qué este nombre de la revolución del amor? Por eh, bueno, yo soy un poco hippie, así que <ríe> eh, soy muy bueno, me gusta dar abrazos gratis y todo este movimiento Estupendo. y lo que una cosa me, que me da mucha alegría en este re revolución, este movimiento es ver la, la cantidad de alegría También momentos duros, claro y, y momentos muy serios Pero también la cantidad de alegría y amor Que surge en las calles Y que la gente se están hablando como hermanos Y se están saludando Y dando abrazos en Badajoz Cada mañana hacemos un abrazo gratis ah, Digo, abrazo colectivo, gratis también De todo el pueblo, toda la gente sí. Juntos Estupendo que, Sí, la revolución de amor Pues me parece una revolución de muchas cosas De revolución interior, espiritual, de política Claro, de, de, de, de todo Porque viene gente de muchos distintos ideas Pero todos juntos quieren una cosa Que es un mundo mejor Y, y una vida con más alegría, más amor Y más más calidad de vida Más abrazos que, Más abrazos, más cariño, más más risa, <risa> más, Estupendo sí. ¿Y cómo ha sido tu, tu experiencia? Porque acampaste en sol, ¿no? Sí Sí, y en, en Badajoz y después en Sol Eso es, ¿y sí. cuando llegaste a la campada de Sol? ¿Por qué fechas? y sí, sí, qué comentabas? Creo. Sí, el la fin de semana creo que fue el 3 o el 4 Eso de junio cuando llegamos Eso de Badajoz es. Desde ahí, ¿no? Sí, y venimos pues el, el viernes y hacemos viernes, sábado y domingo y llegué, luego ellos volvieron y yo seguía por una semana ¿Y tu semana experiencia más. dentro de la campada cómo ha sido? Pues fenomenal, alucinante, me ha cambiado, me ha cambiado la vida totalmente que no sé, no sé cómo explicar, muchísimas cosas, eh, aprendido, pues cada momento. En el respeto y, y, y, y la colaboración de toda la gente cuando venía la lluvia, había una cantidad de lluvia y todo el mundo se ha puesto a barrer y a, ¿sabes?, a trabajar juntos. Y bueno, la organización me ha impresionado muchísimo, de las comisiones distintas y... porque has participado dentro de varias comisiones ¿no? Sí, participe? sí Estaba como flotando entre varios no, no no, he estado oficialmente en ningún eh, estaba principalmente pues con esto de la idea de la canción eh, y componiendo y tocando y estaba pues con la gente de amor y espiritualidad un poco eh, <ríe> y también bueno con la gente de infraestructura pero no he, no he ayudado realmente mucho en eso estaba ahí tocando <ríe> eh, y bueno luego en audiovisual porque claro, hemos hecho un video de la canción con, con gente que han currado en las varias comisiones que quedaron después de la acampada, en los días siguientes, y queremos pues coger una frase de la canción por cada persona y, y meterles cantando haciendo playback en el video Ajá. y bueno, ha resultado bueno, muy... ha sido un trabajo también, sí. de sí importante, tengo un amigo mío de audiovisuales, Miguel, que ha hecho el video, estupendo, pues ahí en, en colaboración con varias personas sí, muchas personas, y cada uno que ha Hecho, que ha hecho algo en el video, la canción, han he tenido la suerte que cada uno ha aportado algo suyo y muy bonito y espontáneo. Por ejemplo, tener la idea actuar lo que está en la frase, hacer un corazón con los brazos o, o lo que sea. Y, uh -huh. y ha sido muy bonito. Perfecto. Bueno, pues nada, entonces aquí compañera Rachel. Pues nada, gracias por, por habernos acompañado. Ah, pues nos has contado ti. porque tienes un poquito de prisa, ¿verdad? También. Y, y bueno, otro día... Pues convergeremos, ¿no? Sí, claro. Otra claro, convergencia ¿no? sí, en, sí. El, en la cual nos podemos volver a otra vez a encontrar y a escucharte. Sí, Y nada, ánimo ahí para seguir adelante también. Muchas gracias ¿eh? para recibirme. De nada. Y, y bueno, pues ahora vamos a escuchar. Muchas gracias, como decíamos, Rachel. Gracias a y vosotros todos. De nada. Ahí suena de fondo la canción y vamos a pasar a escuchar eh, una entrevista, entrevistas que hicimos eh, durante este sábado pasado, a participantes y al coordinador también eh, de, la flotilla, de la flotilla Gaza. Bien, ahora pues la situación eh, ha cambiado a día de hoy y, y bueno, pues en, es, en ese sentido. Y bueno, pues ha regresado... Parte de, del grupo de, que ocupó la, la embajada, por una parte, y la situación a nivel de la embajada creo que que, que, bueno, que ya por lo menos el, en el sentido de, del, del barco que ha podido tomar eh, rumbo por lo menos por aguas mediterráneas. Eh, y vamos a escuchar la entrevista porque lo que sigue todavía en la actualidad es el tema presente de la situación palestina, la situación que, que sigue teniendo la franja de Gaza, eh, Gaza, concretamente. Entonces, pues vamos a escuchar la entrevista. 3.3, how can I? I the the From our in the same Buenas tardes, estamos aquí en sábado, eh, tomando aquí la radio a través de los micros. Y por un motivo, o sea, muy humano, hoy vamos a hablar sobre rumbo a gaza, eh, la flotilla, y, y bueno, para eso tenemos aquí invitados a componentes de, de rumbo a gaza. everything. I feel it. I do not see it. cuore. Escolta tu cuore. Escucha tu corazón. Bien. Vamos a hablar para eso, como decíamos, tenemos aquí a cuatro personas invitadas y vamos a hacer las presentaciones. Tenemos a Manolo Espinar, que es coordinador, coordinador, perdona. Eh, de la campaña Rumbo a Gaza dignidad y, dignidad y derechos suena por ahí por el fondo Hola Manolo, buenas Hola, tardes Hola, buenas tardes También tenemos eh, invitado a José Antonio Escribano de Rumbo a Gaza en el campo de Gibraltar ¿no? Hola, buenas tardes Buenas tardes Y también a Joan eh, Calvera que también es participante de Rumbo a Gaza Buenas tardes Buenas tardes Y Álvaro Herraiz, que es activista de Rombo a Gaza, que, que además estaba en el barco, ¿verdad? Efectivamente, sí También, en el Guernica, y, y bueno, ha venido hace poquito de allí, ¿verdad? Hace muy poquitos días, 48, 50 horas más, más o menos <risa> Y bueno, han venido los tres juntos. Habéis, habéis estado los tres juntos, sí. vale, vale, o sea que habéis venido los tres. Pues bien, vienen los tres de, de aquí, de, de la, del Gernika, para hablar sobre, sobre este tema. Y para comenzar, yo creo que podemos empezar hablando un poquito, eh, eh, contextualizando, verdad, la situación que, que se vive en Gaza a nivel a este nivel y un poco una retrospectiva también y viendo la situación que, que ahora mismo tiene Palestina. Eh, Manolo, vamos a hablar un poquito qué situación se está así a grandes rasgos para, para como introducirnos un poquito sí. en, en los motivos, digamos, de, de, de, de lo que es la flotilla de rumbo a Gaza. Sí, hola, buenas eh. tardes. Bueno, en principio aquí podríamos dar una serie de cifras de qué cantidad de paro, de, de dificultades, de cómo están los hospitales, etcétera, etcétera, es decir… No es casual un 40% de paro, un 50%, unas barbaridades, los campos abandonados, la industria paralizada y tal. Pero eso no, yo creo que eso no es lo relevante. Lo relevante y lo que nos tenemos que preguntar cómo es posible que desde hace 63 años unos ciudadanos estén sufriendo lo que están sufriendo. Nuestros ciudadanos es el pueblo palestino. El pueblo palestino que es el pueblo que más refugiados tiene en el mundo. Después de 63 años se puede hablar de 6 millones de refugiados, se puede hablar de personas que tuvieron que abandonar sus casas y sus tierras en el año 48, que tuvieron que ir a otros países, que se les prometió en aquel momento cuando se declaró el Estado de Israel, que al mismo tiempo esa misma resolución que aprueba el Estado, la creación del Estado de Israel, aprueba y dice que todos los que tuvieron que salir de sus casas tenían que volver. pero el Estado de Israel ha ido creciendo y creciendo y nadie volvió a Palestina. Porque aquí cuando se habla de los asentamientos, aquí cuando se habla de las fronteras, hay que decir que Palestina no era un desierto, y cuando se habla de asentamientos es porque a uno les quitan la tierra, les quitan las casas y ponen a otros. Aquí cuando hay que decir que muchos palestinos que tuvieron que salir en el 48, yo he estado en los campos de refugiados del Líbano, por ejemplo, y tú vas allí a un campo que parece un campo de concentración donde está el ejército en las entradas y salidas, las casas son se van construyendo una sobre otra, las calles se van estrechando, estrechando, ¿y por qué? Porque abajo están los del 48, que son los primeros que salieron, luego los hijos, los hijos de los hijos, los hijos de los hijos, porque lo que nos tenemos que preguntar si en el siglo XXI se puede tolerar que unas personas tengan que pedir permiso a otras, ...para poder circular, para poder comer, para poder trabajar... ...los niños si sí pueden ir a la escuela y tal... ...porque nuestra batalla... ...en el fondo... cuando se habla mucho de ayuda humanitaria... ...pues si es verdad llevábamos ayuda humanitaria... y nosotros ...nos sentimos muy orgullosos de los lapiceros y los bolígrafos... ...que los niños españoles nos han dado para los niños de Gaza... ...en el fondo era un instrumento de sensibilización... ...nosotros lo que pretendíamos es romper el bloqueo... y sobre todo llamar a la comunidad internacional. Es decir, si en el siglo XXI se puede seguir permitiendo que un est siga existiendo un estado racista porque practica el racismo, la gente tendría que saber que, por ejemplo, la misma gente que vive dentro de Israel, no todos tienen los mismos derechos, es decir, si tú no haces el servicio militar y si eres árabe no lo puedes hacer, tú no tienes derecho a préstamos y a otra serie de cosas. Que, Si tú no eres de una religión afín a los que gobiernan, a ti te se pueden quitar las casas, te se pueden, para pasar de donde se vive a donde se tiene que trabajar es un infierno para mucha gente, todo el mundo ha hablado de los checkpoints, etcétera, etcétera. Y por lo tanto un Estado racista practica la apartheid, esto nos recuerda a Sudáfrica, y que además es un Estado que nunca sabemos cuál es su frontera, cuáles son las fronteras de Israel, allá donde llegan sus tanques, porque es verdad, hoy es el primer fabricante de armas, yo creo, el que más vende, el más experto, los mejores servicios de seguridad, y ahora con nosotros mismos los hemos sufrido, y sabemos la capacidad que tiene. Pero eso es un poco el objetivo de lo que nuestra, por qué nace nuestra iniciativa, que no es de ahora. Nosotros de casualidad participamos en la primera flotilla, dos compañeros, Manu y Laura, que fuimos invitados, ...por los compañeros turcos, porque ya nos conocimos... ...en el intento de romper el bloqueo a Ga Gaza por Egipto... ...que nos apalearon en Alariz, etcétera... ...y de ahí surge una amistad... ...y de ahí surge la invitación al Mavi Mármara... ...de ahí surgen los hechos que ocurrieron en el mayo del año pasado... ...y de ahí el compromiso desde... ...porque esto es el, un año de trabajo y de compromiso... ...hemos ido acumulando fuerzas, creando grupos... Y miles y miles de personas han participado en esta campaña hasta poder comprar un barco, adoptarlo, ponerlo en condiciones de poder navegar, más luego todo lo que ha supuesto la propaganda, los, en fin, tanto trabajo ha sido, tantas miles de personas han participado, porque, insisto, es la pregunta, ¿podemos hablar de derechos humanos?, o de democracia ahora que decir, nos dicen que es democracia y no lo es, podríamos decir podemos decir que claro. vivimos en democracia cuando se tienen relaciones preferenciales con un estado que no cree en, no respeta ninguna ley internacional, ni de derechos humanos ni de la ONU y esa es la base de donde nacemos por qué estamos y por qué hemos llegado donde hemos llegado <risa> Ahí está, Manuelo. Y, y bueno, pues como tú decías, ha sido un trabajo además eh, pues eh, constante de muchas personas, de miles de personas que no solo han apoyado a nivel económico, a nivel de apoyo también de, de, de trabajo, de organización, para llegar a conseguir un barco y una ayuda, como decías, ¿no? Sí, Durante prácticamente hay grupos de apoyo en todo el Estado. De hecho, en el barco estaban reflejados todas las nacionalidades y regiones del pueblo del Estado español, ¿no se dice así? Sí, es claro, claro. Entonces, estupendo, eso es también un poco una, eh, la, como tú decías, la diversidad, ¿no? Y también el apoyo que, que existe y que está ahí. Evidentemente, o sea, esto no venía de la nada, sino que viene de, de, de, de mucho, ¿no? De, de esa profundidad. Tiempo. Exactamente, ahí estamos. Y bueno, y ahora pues también vamos a hablar un poco de cómo se ha dado desde la salida, ¿no? De, del Guernica, un poco desde los comienzos, de la salida, como decimos, de ya, de, del Guernica, y, y bueno, cómo se ha llegado a la situación. ...actual, hasta el, hasta el día de, de hoy. Y, y bueno, pues eh, José Antonio, pues un poco relátanos tu experiencia... ...que luego también la, la relatará Joan y también Álvaro. Eh, José Antonio. Pues bueno, un poco la experiencia... Eh, ...partimos desde, desde aquí de Madrid para, para Atenas... ...y allí eh, era un poco el punto de encuentro de, de los demás miembros... ...de, de la coalición internacional... ...y allí eh, la idea era empezar a irnos pronto con, con el barco hacia, hacia Gaza... ...pero empezaron a haber los sabotajes en el barco irlandés... ...en un cargo greco-sueco-noruego... ...que empezaron a retrasar la, la salida de la flotilla... ...hasta que el gobierno griego... ...pues eh, siguiendo también eh, recomendaciones de, de la ONU... ...la ONU el 24 de, de mayo de 2011... saca una recomendación para que ningún país acepte que desde, su, desde sus puertos salgan barcos para, para Gaza, pues siguiendo esa recomendación, siguiendo el artículo 128 de, de Derecho Internacional Marítimo, que habla de que no se puede, vez, un país puede bloquear que se vaya a una zona de guerra. La Franja de Gaza no es una zona que esté, que esté en guerra, es una zona que sufre un bloqueo ilegal y, y criminal por parte de, de un Estado. Entonces… Basándose en, en estas circunstancias, el, el gobierno de Grecia decreta que de sus fronteras no va a salir ningún barco. Y a raíz de eso pues intentamos salir. El, el barco tenía todos los papeles en regla, todo estaba perfectamente legal, se, se llevaron todos los papeles a la, a la autoridad portuaria y en ningún momento se nos permitió salir. Incluso bueno, se nos pusieron dos fragatas allí en... en el puerto que bloquean literalmente el, el barco, que para en caso de arrancar y en caso de, de que el barco fuera a salir del puerto, tendría que arrollar a, a la fragata, con lo cual ya sería un, un buen problema el, el intentar intentar salir. Eh, a raíz de eso he eh, visto bueno, cuál es la, la decisión del gobierno griego, la intimidación que se, se estaba viviendo allí en, en el puerto donde, donde está el barco, en Colimpari, de continuas fuerzas de, de seguridad de guardacostas a, a militares continuamente vigilados se, se decide bueno, tomar una acción que fue la la acción de la ocupación de, de la embajada como protesta también por la falta de, de apoyo y por el desentendimiento que ha, que ha hecho el ministerio de asuntos exteriores en este caso de no poder salir a navegar cuando están todos los papeles en reggae cuando La orden del gobierno griego para bloquear la salida de los puertos es totalmente ilegal. Y eh, Joan, sí. eh, ¿y cómo, o sea, se ha vivido exactamente esa, eh, como decíamos, a raíz de esas noticias, no, y ese bloqueo que en el cual se ha paralizado? ¿No? La, la salida de, del barco ahora mismo del Guernica y de otros barcos también aunque cada luego eh, según cada cada país no hay unas circunstancias diferentes en cuanto a la gestión digamos de, de, de volver ¿no? pero cómo eh, cuál es la situación que, que se vive que se, que se vive actualmente a, a ese nivel o sea nosotros hemos sentido uh, mucha mucha rabia mucha indignación durante los primeros días porque realmente eh, parecía que estaba todo ya dispuesto para poder salir, no había ningún problema o pequeñas problemillas, pero mmm, nos iban dando largas, largas, y entonces ya poco a poco se empezó a ver la mala intención del gobierno griego y eso pues causó una gran indignación entre la gente, entre nosotros, que incluso al principio íbamos con prudencia para no llamar la atención, para no causar problemas al gobierno griego, esta era la intención. pero finalmente ya cuando ya nos dijeron definitivamente que no, no había ninguna salida porque se había creado, se había, eh, creado este, este decreto, pues claro, nosotros nos sentimos muy indignados y muy frustrados. Entonces, fuimos al barco, intentamos desde allí ver la posibilidad que teníamos incluso de salir... Eh, ...se planteó incluso de salir de sorpresa, pero eso no pudo ser. De todas maneras, nosotros, en esos días que pasaron, sentimos un gran apoyo por parte de la población. Y eso creo que es muy importante. Primero, por parte de los otros contingentes... ...los americanos, los suecos... Eh, ...sentimos que, que estaban también reunidos por allí... ...porque ¿cuántos barcos, eh, Joan, hay allí eh, ahora mismo? Eh, bueno, ¿cuántos ha habido? Eh, me, ¿Cuántos barcos eran Yo creo, que eran 12, creo 12. que eran 12 pero mm, no está muy claro, sí... ...lo que pasa es que algunos tuvieron, unos tuvieron sabotajes... ...les rompieron el eje por debajo del agua... Y luego otros les, les bloquearon allí en puerto, concretamente al americano, porque el, el Hillary Clinton hizo unas declaraciones diciendo que no, no podía salir ese barco. Y entonces se creó una solidaridad entre nosotros, entre los, los componentes. Pero sobre todo con los griegos, los, los compañeros griegos. hubo señales de solidaridad. Nosotros nos encontramos que cuando estamos, estamos en. en Chania. Chania es el pueblo o la ciudad donde cerca, el puerto cercano estaba. El Guernica y estábamos en había por ejemplo una ocupa que estábamos nosotros fuimos, nos invitaron a estar en la ocupa y nos instalamos allí y todo y la y había era una, una, una ocupa que era de la bueno estaba dentro del, del dominio de la universidad o sea que no podía entrar la policía allí ni, ni nada o sea que y estaba había toda una organización eh, fantástica no y nosotros nos encontramos un gran apoyo por parte de aquella gente nos nos invitaron, nos hicieron la comida, nos, nos, nos, nos prestaron salas para las reuniones, nos, nos nos incluso algunos vinieron luego a las manifestaciones. Luego nosotros montamos, como estamos ya tan tan indignados y tan y que no sabíamos qué se podía hacer, pues empezamos a manifestarnos hicimos unas pancartas y nos manifestábamos todas las tardes allí en Chania y llegamos hasta hasta dentro, hasta el, el edificio de los de la autoridad de portuaria Y les montábamos allí pues una bueno un, un, les montamos un, un, un, un, un, con gritos y, y y bueno y reivindicaciones sí, y con, con pancartas y luego el último día que se hizo una conferencia en prensa entramos dentro y ahí estaba ya estaba Billy Mayer que entregó un papel que, se, que que diciendo que protestando al gobierno griego por no dejarnos salir y tal pero que exigiendo la firma y que si no no no no marchábamos de allí Y se creó una gran tensión en aquellos momentos. Entonces, finalmente, ya eh, bueno eso cuando hacíamos estas manifestaciones por la calle, notábamos una gran solidaridad por parte de la gente y también por parte de algunos grupos sionistas, una, una rabia y unos ataques también. Porque allí había bastantes, eh, bastantes israelíes, sionistas, se notaba. Incluso uh -huh. nosotros hicimos una pancarta en hebreo. y esto se ve que les molestaba mucho porque nos, en eso con eso se metieron mucho o sea que es una cosa que les molestaba y finalmente ya pues ya después de esto ya es cuando decidimos hacer una acción ya más fuerte y es cuando decidimos Eh, ocupar la embajada española y entonces 21 personas ocupamos esa, esa embajada uh -huh. eh, Y también Álvaro eh, Erraiz, también eh, participaste también dentro de lo que es ocupación de la ocupación, para contarnos un poco la historia de esa reivindicación Efectivamente, bueno, pues yo la verdad es que haciendo alegoría al motivo por el que se creó esta radio, yo estoy indignado porque partiendo de la base de que bueno soy ciudadano del Estado Español y el Estado Español muchas veces Nos ha, nos ha oprimido nuestro derecho a ser libres. El Estado griego en este momento nos está oprimiendo, nos está coaccionando nuestro derecho y nuestra libertad a ser solidarios. Entonces, bueno, pues si quieres te hablo un poco de lo que vivía a nivel personal y luego eh, más allá nuestra ocupación en la embajada. Porque vale. puedo ofrecer un prisma diferente a lo que vivieron mis compañeros, ya que nos iban desplazando en grupos muy pequeños hasta la isla de Jania, como bien ha dicho mi compañero Joan. Y bueno, pues yo la primera noche que pasé allí en la isla de Creta fue eh, como encargado de seguridad del barco. Entonces, bueno, pues junto a otro compañero, los momentos que vivimos allí fue de, de, una, de una tensión increíble, o sea, extenuante, porque nos llegaban noticias de lo que dice mi compañero Joan, de que otros barcos estaban sufriendo sabotajes. Y bueno, pues estábamos en una... en una con labores de seguridad constantes 24 horas eh, mirando el, el ya no solamente el interior del barco los exteriores sino eh, de forma submarina incluso se llegaron a, a encargar bueno que inspeccionaran el barco el interior del barco unos buzos para ver si habían sufrido daño las hélices o algún otro punto del barco Luego pues, bueno, como, como han dicho ahora mismo, aparte de, de ataques sionistas que pudimos sufrir en manifestaciones, a día de hoy, también eh, tenemos noticia de que los compañeros que todavía se queda, se han quedado en el barco, ya no solamente los que están en la embajada de Atenas, están viendo y están recibiendo que grupos no muy, no muy grandes, vienen incluso con armas, como están diciendo como una barra de hierro, una llave inglesa. para atacar el barco ya no sabemos incluso a a los que a los que quedan allí dentro, a los compañeros que quedan allí dentro. Creo sea bueno, que se está hablando de una situación también de, de riesgo, ¿no? Eh, acerca de la seguridad también personal. Efectivamente. ¿Y cuál es la situación ahora mismo de que tienen eh, que tienen ahora mismo los barcos, y en concreto también el barco de Guernica? o sea, ¿Ahora mismo está sitiado? No, está bloqueado por dos navíos guardacostas. El primero que, que acudió se situó en la zona frente a nosotros de, del puerto, a unos 150-200 metros. Y bueno, pues eh, la verdad es que hablamos con, con los autóctonos del lugar, del, del pueblo de Colimbari. También en la isla de Creta y nos comentaron que habían acudido porque el padre del capitán de ese barco había fallecido y el funeral lo hacían. En un, en un cementerio que estaba situado en las montañas de allí del puerto. Bueno, es fue una cosa que, además de falsa, no nos tragamos desde el primer momento y fue uno de los primeros estados de tensión fuerte que sufrimos los que estábamos allí todavía esperando a que llegase el grueso de todos nuestros compañeros. Luego, eh, ante un posible, como ha dicho mi compañero Joan, ante un aviso inminente de, de salida, de, de una salida repentina, de súbito, pues... En la noche, no, no recuerdo de, de qué día, porque hemos perdido un poco la noción del tiempo después de, de esta experiencia, acudieron en la tarde-noche el resto de compañeros y compañeras que formamos parte de la expedición y pocos minutos después, incluso cuando no había llegado el último medio de transporte que trasladaba a los dos últimos compañeros, vimos que otro el otro navío, se colocaba pues justo al lado de nosotros a dos metros escasos con, con guardacostas y luego también acudieron gente eh, militares militares griegos o la verdad es que sí gente con jurisdicción militar en, en las fuerzas de seguridad griegas uh -huh. Y ahora mismo, ¿la seguridad, como comentabas, que, que se pueda temer? Porque dices que hay grupos que, que se acercan incluso con elementos que, pues, que como decías... Sí, que ¿no? podían agredir a una persona y hacer Exactamente. ¿Y daña? qué posibilidades hay ahí de, desde, que, desde la embajada, por ejemplo, española, que se pueda proteger por la seguridad de las vidas de las personas? Bueno, pues eh, creo haber recibido noticias de que la, la autoridad portuaria y la, las autoridades marítimas allí en, en Grecia... Eh, han sido informadas por parte de los compañeros y compañeras que todavía siguen en el barco de estos hechos y, bueno, eh, no sé cuál será la respuesta o cómo será la reacción de, de las fuerzas de seguridad del, del Estado griego. Sí, Joan. No solamente en relación a esto, que en, en Colimbari, el puerto de Colimbari, allí a, a una distancia de unos 100 metros o 150 metros o una cosa así, muy cerca, hay un hotel de cinco estrellas e israelí. Y entonces, es que está allí mismo, está allí mismo, al lado de, del, del barco. Entonces, claro, eh, ahí esa, en ese hotel debe ir gente, pues, eh, se puede imaginar, ¿no? Y claro, es, es muy fácil llegar andando hasta el barco y, y como ya, como se sabe, y, pues, ir, y, eh, claro, y, y, y esa gente, pues, representan un peligro para, para los compañeros que, que están allí guardando el barco. Mm -hmm. Y, y bueno, pues estaba. Y, ¿Y cómo se encuentra el ánimo? Porque durante el día de ayer habéis estado conectando, eh, hablando con, con las personas que estaban dentro del barco y dentro de, de la embajada, ¿no? ¿Cómo se encuentran ahora tanto los ánimos como lo que, bueno, transmiten en este momento? Eh, bueno, pues como sabéis, hace hace un par de días, tres, eh, par, parte del grupo de, de, de la de Rumbo a Gaza que ocupamos la embajada. Eh, salimos fuera con el objetivo de llegar al Estado español con un doble objetivo, primero el trasladar y emplear el trabajo en los grupos de apoyo de aquí del Estado y en segundo lugar de desmentir muchas, informa muchas informa informaciones erróneas que, que hemos visto vertidas sobre nosotros ...por los medios de comunicación. ¿Por ejemplo? ¿Acerca por de esas ejemplo, informaciones? Pues, por ejemplo, yo teníamos allí conexión a Internet... ...y yo googleaba. Entonces, eh, las primeras páginas web que me aparecía ...eran Radio Televisión Española, El Mundo... Eh, ...y bueno, no recuerdo ahora mismo otros medios... ...que decía que solamente cuatro personas habían ocupado la embajada... ...y en realidad fueron 21 personas las que estábamos allí resistiendo... Y, y bien pues muchos nos tachaban no sé si nos llegamos nos llegaron a llamar por parte de, de de medios de comunicación filofascistas la flotilla de los perroflautas y otros calificativos pues bueno que nos producían risa uh -huh. de, y más del de, de tipo de gente que Que, que nos lo decía. Entonces, eh, es, eh, había 21, personas, Efectivamente, que 21 estaban personas dentro de la embajada. De las cuales nos hemos desplazado 10 aquí para lo que te digo, para trasladar lo, a los grupos de trabajo y una forma de trabajo que podamos, unas posibles acciones. y además para desmentir esa información que nos, que nos ha hecho mucho daño, más daño y nos o sea, nos ha repercutido en lo físico y en lo mental, más que el hecho de estar allí entre cuatro paredes de un espacio de no más de 8 o 10 metros cuadrados. Y José Antonio, ¿cuál es la situación actual ahora mismo de las personas que están dentro de, de la embajada haciendo esta reivindicación? Porque ¿qué es lo, cuál es la situación que, que, que en la que están ahora mismo y que y además de eso ¿qué es lo que se ve, que se está intentando pedir o eh, está viendo o gestionar o así? bueno en, en la embajada quedan 10 personas más los apoyos de, de la gente que, que se acerca por allí porque quedan cuatro como se había explicado antes en, en el despacho de que de, haciendo de interlocutores quedan tres personas en, en la habitación contigua Y otras tres personas fueras para informar pero aparte está llegando pues como ayer en la, la conexión que había un palestino jordano que estaba allí apoyándoles y estando con ellos durante durante todo el día entonces la bueno, el tema de, de negociaciones pues se, se está a la espera también del que se pronuncie el el ministerio de, de asuntos exteriores que el embajador eh, responda a, a las peticiones que, que se han hecho para volver a, a tener soberanía sobre, sobre el barco. Como se decía antes, el barco está legal, tiene todos los papeles en regla y no se nos permite circular libremente por, por el Mediterráneo. Uh -huh. Entonces, la, la intención es recuperar la soberanía sobre él y poder circular. Uh -huh. y, y bueno, eh, Joan, eh, ¿cómo se ve la perspectiva ahora mismo? ¿Cómo, ¿Cómo se ve la perspectiva de la situación de...? La perspectiva en este momento es que el, el, Ministerio, el Ministerio de Asuntos Exteriores eh, acceda a, a, a nuestra petición y actúe delante del, del gobierno griego para permitir que el Guernica pueda salir de, del puerto. Y, y esto creemos, estamos seguros que lo vamos a conseguir. Claro, bueno, y a ver qué más, que no sé si queréis, ahora no sé más qué, qué más pre qué preguntar en este sentido, ¿no? Porque, bueno, un poco la perspectiva ahí de lo que de lo que hay que negociar, Manolo Vamos a ver, ahora yo quiero, para aprovechar la ocasión de estar aquí Y de los radio, derechos, vamos, que quiero decir que Aquí hay un tema central, sí. digo, porque hablamos mucho en la flotilla, es decir ...nosotros que hemos seguido de cerca... ...además sabes que nos hemos eh, hemos hecho la competencia... ...nos hemos acampado en la zona liberada que es Sol... ...llevamos ya casi diez días o así, un montón sí. ya... ...ya me he adaptado todas las tardes a pasarlas aquí en Sol... Es decir, ...nosotros nunca, nunca se había hablado tanto de Palestina... ...nosotros tenemos la televisión, en todos los medios de comunicación... Y es verdad que a pesar de que han dicho algunas, nos han atacado algunos más que otros, sin embargo, no ha sido francamente mal los medios de comunicación, teniendo en cuenta que nosotros llevábamos al periodista de público, tener una hoja de público todos los días como teníamos, pues eso, gratis, eso es importante, eso tiene un valor. Tiene un valor, pues todos los días estábamos en la radios, dale que te pego, en una, en la otra, etcétera. Entonces hemos estado y nosotros siempre hemos dicho. el tema de la noticia no es la flotilla, la noticia es que en el siglo XXI se practica la apartheid sobre un país, y además en un momento, en un contexto que se habla de las revoluciones árabes, y qué bien, oh, han despertado nuestros gobiernos, han descubierto que eran dictadores el señor Gaddafi, el señor Mubarak y el de Túnez, muchas veces las mecanismos más reaccionarios nos decían que porque no hacíamos la flotilla a Libia y que porque el señor Gaddafi no sé cuántos y nosotros siempre hemos tenido que, hemos dicho que nosotros no hemos comido con el señor Gaddafi, no hemos puesto en la puerta de nuestra casa la Jaima ni nos ha regalado un caballo ni nosotros nos sentábamos con el señor Mubara ni el señor de Túnez en la segunda internacional, es decir, que eran amigos de nuestros gobiernos. y al señor Gaddafi le dieron las llaves de oro de la ciudad de Madrid, del señor Gallardón y por lo tanto nosotros hemos estado hablando de los derechos humanos de los verdaderos derechos humanos frente a unos gobiernos que hoy es amigo porque me interesa y mañana es enemigo porque el señor Mubarak era el hombre clave para la negociación palestina-israelí y cuando el señor Mubarak cae en Egipto tiemblan Tiemblan porque indudablemente las cosas van a cambiar en Israel. Y hay que decir que el trabajo sucio lo ha hecho Grecia, pero el trabajo sucio lo ha hecho toda Europa. Lo que nosotros, yo he estado, eh, yo era parte de los contactos que tenía con el Ministerio de Asuntos Exteriores, y lo que nos decía en el Ministerio permanentemente es que nosotros podíamos dificultar. ...o crear problemas... ...en la futura negociación... ...que se tiene con los palestinos e Israel... ...para el reconocimiento del Estado palestino... ...sí o no... Es decir, ...entonces, esa presión... ...porque si se, vi, se vi, volviese a repetir... ...las imágenes del año pasado... ...como el Mavi Mármara... ...Israel iba a ir a esa negociación... ...con muy mal visto... ...indudablemente iba a ir a ver... ...un criminal, uno que vuelve a atacar... ...a ciudadanos pacíficos y tal... ...y por lo tanto... Esas negociación es de alto nivel de todos los gobiernos, nuestros gobiernos tenían que hacer ese trabajo sucio para que Israel no apareciese nunca en los medios de comunicación una vez más vulnerando los derechos humanos. Digo, para que entendamos cómo Israel, Europa y Estados Unidos juegan en la misma baraja para evitar deteriorar más la imagen de Israel. Por lo tanto, lo que ha hecho Grecia, que la toca jugar, y la gente se pregunta por qué estábamos todos en Grecia. la gente sabe que nosotros hemos comprado los barcos en Grecia y Grecia era el puerto más cercano para salir hacia Gaza porque ya sabíamos que Chipre, Chipre nos negaba pasar por sus aguas territoriales y por lo tanto no teníamos más narices que pasar por ahí pero hay que decir que en Turquía hubo la misma tensión y las mismas amenazas de hecho un barco estaba en Turquía cuando le dinamitaron también la hélices, es decir un barco en un puerto turco fue atacado también por esos comandos Y eso hay que situarlo ahí. Hoy hemos estado viendo ayer cómo los aeropuertos europeos han sido secuestrados también ciudadanos europeos para no viajar a Palestina. Porque hay que decir, se pasa por Tel Aviv porque se va a Palestina. Por lo tanto, nosotros decimos, nuestra acción ha sido tremendamente positiva para la defensa de los derechos humanos, para cuestionar a nuestros gobiernos que les interesan más los intereses económicos, como el petróleo, y otras cosas que los verdaderos derechos humanos. Por lo tanto hemos puesto hemos quitado las caretas a toda esta gente, porque claro, y hemos creado un contrapeso a favor de esa negociación que se pueda dar a favor del Estado palestino y a favor de los palestinos. Es decir, porque muchas zonas del tercer mundo, de América Latina, y tal, nosotros hemos yo ayer estuve en directo con TeleSur, recibimos todos los días llamadas de América Latina, Al Yacira venía en nuestro barco, de hecho nos pusieron seis cámaras en nuestro barco y por lo tanto permanentemente estamos dando información no al centro del corazón del mundo capitalista, como puede ser Europa, sino fuera de Europa también en el mundo. Y por lo tanto esa era la batalla mediática que nosotros creo que hemos ganado. Por lo tanto yo ya os puedo asegurar que nuestro objetivo de denunciar hemos ganado esa batalla. La batalla en la que estamos... Como esta no es la última batalla, las relaciones con nuestros compañeros de la coalición internacional, turcos, griegos, suecos, franceses, italianos y tal, se va a continuar, seguiremos luchando por la paz en el Mediterráneo, porque hay que decir que ahí está la sexta flota, están barcos con armas nucleares, la OTAN está ahora mismo atacando brutalmente en Libia, ¿me entiendes?, sí. Las bases En Creta hay una base tremenda de la OTAN, nosotros tenemos bases también, como puede ser cerca de tu tierra, y por lo tanto la lucha por la paz, porque todo esto no hay que verlo de una forma a corto plazo o pequeña. Yo creo que en esta radio es un orgullo para nosotros poder decir estas cosas, no solo porque estamos muy indignados, sino muy cabreados y con mucha rabia, pero al mismo tiempo con muchas energías, porque sin duda el trabajo de un año… era una acción de una envergadura... ...que yo te puedo decir, por pues, mis propios años... ...yo creo que nunca habíamos hecho... ...es decir, vincular a tanta gente... ...crear tantos medios, porque tener un barco... ...no es moco de pavo... ...sin embargo, ahora es una suerte la que tenemos... ...de las alianzas... ...y los amigos que tenemos en el Mediterráneo... ...que nos unen los mismos objetivos... ...y esos mismos objetivos... ...los vamos a seguir luchando... ...porque no hacemos esto por Palestina... ...lo hacemos por la dignidad de las personas... ¿Podemos ser dignos y permitir que en nuestro siglo a una persona, porque haya nacido en una zona, ya desde nacimiento no tenga derechos? Es por lo que estamos y es por lo que vamos a seguir luchando. Muy buena reflexión, ahí está. Por los derechos humanos, por la dignidad y por los derechos humanos plenos siempre, que lo dice la Declaración de Derechos Humanos, la propia, en el último artículo, que no exceptuará ninguno, porque entonces ya no será considerado como, como tal. Y por la dignidad de todas las personas y los derechos humanos de todas. Y no quiero, se nos vaya a olvidar, porque la lucha continúa. Nosotros hasta que no tengamos el barco en el Estado español no vamos a abandonar nuestra lucha. Y digo en el Estado español porque es verdad, nos han dinamitado un objetivo de que toda la flotilla fuera, pero, ya te he situado, todavía puede haber sorpresas en unos días, va a haber sorpresas, ...que el lunes, a partir del lunes... ...podremos decir algunas cosas más... Espero ...porque la positivas. guerra no ha terminado... ...aunque algunos barcos... ...y algunas personas nos vayamos ya... ...pero la lucha va a continuar... ...incluso Gaza... ...pero... ...decir que nosotros convocamos para el lunes... ...una concentración... ...delante del Ministerio de Asuntos Exteriores... ...a las 8 de la tarde, aquí cerquita... ...para exigir... ...nosotros lo que le exigimos al gobierno... ...los contactos que tenemos con el gobierno... es que gestione rápidamente la libertad de nuestro barco y de nuestras personas para que puedan salir de Grecia con nuestro barco. Y la seguridad que comentabais Y antes, la seguridad ¿no? Sara. por eso ya se lo hemos dicho, creo que han mandado algún mandan algún coche de gendarmes o de policía. La todo? seguridad de las vidas que eh, estamos ahí. Las vidas, estamos aquí enfrente de un hotel, como ha dicho yo. Durante todo, durante todos esos días nos han estado continuamente la policía siguiendo En, pero ya de forma descarada O sea, poner el coche se iba detrás Cuando cogíamos un taxi Venían detrás del taxi y le preguntaban al taxista a qué hotel íbamos eh, Todo así, todo el tiempo Continuamente, desde que hemos llegado, llegado La policía nos, nos ha estado eh, acosando Continuamente, la policía griega De igual manera, puedo decir que Allí en el barco, en el Guernica En, en el puerto de Colimbari Bueno, pues previo a que eh, Llegaran los, los compañeros Como he dicho eh, Bueno pusieron atracaron allí un barco un navío guardacostas a 150 metros de nuestro barco pero además eh, tanto por las mañanas como por las noches aparecían aparecían coches que aparcaban muy cerca de muy cerca del barco tomaban fotos venía gente bueno que en principio pues tenía, tenía pinta de, de turista y bueno pues al único barco al que le hacían fotos era era el nuestro iban y venían parejas y se paraban a mirar de una manera, pues, si no extrañados, pues, no sé, de una manera que tampoco sabría cómo definir. Entonces, bueno, pues, eh, como dice como bien dice mi compañero Joan, sí, el seguimiento al que estábamos sometidos era increíble. O sea, mirásemos para donde mirásemos, en, en una hora, o sea, podíamos sacar que alrededor nuestro... Nos estaban observando y nos sentíamos observados, nos sentíamos vigilados y no precisamente para salvaguardar nuestra seguridad, sino quizás para, para cohibirnos nuestro derecho a ser solidarios con un pueblo como es el palestino, que tanto necesita de nuestra solidaridad y de nuestra ternura. Pues ahí queda, ahí queda dicho. ¿Nos ¿Queréis añadir algo más? Eh, Juan Antonio. Bueno, el, un poco siguiendo con, con lo de que comenta Álvaro, eh, los seguimientos allí han llegado hasta la puerta de embarque del aeropuerto de, de Atenas cuando los grupos que regresábamos ya estábamos para montar en el avión. O sea, estaban hasta, hasta el último momento han estado allí gente que luego no ha no embarcado cuando estábamos ya en, en la cola. y Un poco relaciona con lo que comentaba antes Manolo del tema de la, la de lucha por la, la dignidad de las, de las personas, recordar el, la flotilla cuando el asesinato de, de Vittoria Rigoni eh, cam, adoptó un poco el, el nombre a Segunda Flotilla de la Libertad, Seguimos Siendo Humanos, como el libro que, que este activista italiano había escrito sobre la, la situación de la, de la Franja de Gaza. Uh -huh. Y bueno, y aludiendo, bueno, estamos lanzando aquí alusiones a todo lo que está referido al movimiento 15M, quiero mandar un mensaje a la población palestina que no nos representan, igual que no nos representa el Estado, el Estado español, eh, debido a todas estas acciones que están lanzando sobre nosotros. Bueno, ya no solamente el Estado español, sino... multitudes de, pa de países de la Unión Europea, pues bueno que, que están bloqueando nuestros nuestros barcos y nos están impidiendo el hecho de, de llevar solidaridad, ternura, amor, cariño a una población de que se encuentra en la cárcel al aire libre más grande de todo el mundo. Están viviendo en una auténtica ratonera. Y no, queremos decir que como Estado español, como ciudadanos del Estado español, no nos sentimos representados y seguiremos en la lucha para derrotar ese ese bloqueo al que están siendo sometidos y para derribar unas fronteras que en realidad no nos representan, ni como ciudadanos ni como solidarios. Muchas gracias. Manolo. Pues muchas gracias, a, bueno a todos vosotros. Creo que nos bien. están llamando a nosotros para nuestro trabajo. Sí, bien, vais a bajar allá, ¿no? Bien, ahí, estupendo. Pues a ver, entonces, pues nada, muchas gracias por, por bueno por haber venido hoy, de acuerdo, y haber estado pues contando, ¿verdad? Aquí acerca de rumbo a Gaza y, y la situación. Bien, pues muchas gracias, Manolo Espinar. Gracias por haber estado esta tarde aquí. Eh, gracias José Antonio. Gracias Joan. Y gracias, Álvaro. Muchísimas vale gracias y, bueno. y de esta forma, como estamos cerca, síguenos la información. Vale, de acuerdo, ahí estamos, <risa> vale. ¿vale? Venga, pues, Venga, pues eh, eso es. Luego, Venga, ¿verdad? gracias. Gracias. Gracias. Muchas gracias compañero. <risa>